Vienen a convidar a tanta mierda, yo no sé lo que se destinó vino. Caminando fui lo que fui, ay, a Dios que será divino, yo me muero como vivir. Yo me muero como viví Yo me muero como viví Quiero seguir jugando a lo partido, quiero ser a la surda más que diestro, quiero ser un Congreso de Unido, quiero rezar a fondo mito nuestro, dirán que pasó de moda la locura, dirán que la gente es mala y no merece, yo partiré soñando travesura. Multiplicar pares veces, yo yo sé lo destino, caminando lo que fui, haya Dios que será divino, yo me muero.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 de retroceso y muy tonto se envió si no encuentra el tic tac que ayer se le perdió Cabe su cosecha de él. políticos vendidos, mal nacidos, corruptos, ladrones, cobardes, matones, disidentes, igual que unos presidentes más moridos que el joder.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 Necesidad de poco ser. Un derecho inalienable, insustituible, inquebrantable, inagotable. Mucho menos escendible, alendable, estrujable, comprable, pagable. Inalienable, dije, mucho menos encendible.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 por otro oreja escucha de fondo es cualquiera y todas las paredes son fotos a color este es el club de los idiotas donde los idiotas se enamoran de voz este es el club de los idiotas donde los idiotas se olvidaron de, voz. de vos de las campañas ¿sí, señor? No, bueno para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 De las mujeres, sus actos son migajas, no son nada, apresas. porque tienes que decirnos todas esas rarezas. No se trata de rarezas, fanatismo ni blasfemias, se trata de Honduras. Honduras, se trata de pobreza, aquí las leyes se inventan, protegen sus riquezas, nos quitan las tierras, nos venden sus ideas. Pero cuando uno dice que el mundo está sueco, pone la salida y también busca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 Los idiotas, donde los idiotas se olvidaron de vos. Este es el club de los idiotas, donde los idiotas se enamoran de vos. Este es el club.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 Por y calzada, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. iremos adelante como junto a ti seguimos y con te decimos hasta siempre gobanda Hasta la próxima semana. La otra oreja.